Buenas tardes, compañeros de Ya Nada Será Igual. Nos cuesta decir que estamos contentos de poder pagar una deuda que el pueblo no contrajo y es el más perjudicado, como siempre. Pero la negociación con los acreedores privados, los bonistas, fue con éxito. Se logró el 99 del acuerdo con los bonistas se evitó el default eso también es un logro aunque todavía falta el arreglo con el fondo monetario pero bueno se va aclarando el panorama hace algunos días nuestro gobierno <coughs> puso el satélite SAOCOM 18 en órbita satélite construido totalmente en la Argentina un logro impresionante también se puso en marcha ya el plan Procrear un impulso para la construcción y ya hay planes de crédito para la pequeña y mediana industria se declararon como todos sabemos servicios esenciales Internet y Telefonía, y ya se está debatiendo, con un esfuerzo enorme, con una oposición que se niega a debatir, la ley de impuestos a la riqueza y la reforma judicial. De a poco podemos ver que el camino elegido es difícil, sobre todo en medio de esta pandemia, pero el camino es correcto como para templar el ánimo. Todos estos logros del gobierno los vamos lo vamos como descubriendo en fuentes seguras, porque los grandes medios no sólo desinforman, sino también ningunean este tipo de medidas y de logros es el ya conocido problema de comunicación que persiste en el gobierno. Pero, como la vida no es una foto, sino una película, seguimos viviendo la pandemia. Pandemia que, en su peor momento, el presidente decidió derivar responsabilidades en gobernadores, intendentes y jefes de gobierno, y derivó las medidas a tomar con respecto a la prevención y los protocolos. Entonces, permitieron salir a correr, salir a hacer ejercicios en los parques, se permitieron manifestaciones, y ahora también, la apertura de boliches restaurant y reuniones sociales y se intenta reabrir los colegios donde nadie pero nadie controla absolutamente nada bueno ya ahora tenemos las consecuencias más infectados más fallecidos por día un sistema de salud saturado en las mayorías de las provincias, con muchas bajas muertes en el personal de salud, médicos, enfermeros, operarios de limpieza, etcétera. Todo esto por esta apertura irresponsable e incomprensible. Un reconocido experto en número de pandemia, el doctor Jorge Aliaga, experto consultado hasta hace muy poco por el gobierno, ¿no? nos vaticina que si siguiendo la progresión de infectados, como se viene dando a fin de año, el gobierno nacional cargaría sobre sus espaldas con más de 360.000 muertes. Lo que se dice, todo una tragedia, humana, social, y también, por supuesto, con consecuencias políticas. A fin de año, estaremos a sólo seis meses de las elecciones de mediano plazo. Y conociendo el tipo de oposición política, que tenemos, va a utilizar los muertos del gobierno como bandera política. Y podría complicar los planes de, del gobierno, y sería una lástima con un gobierno ya en marcha y creciendo. Porque romper la cuarentena y la apertura al genocidio no fue un error fue ceder ante la presión de los empresarios. Y ahora nos advierten los infectólogos y Organización Mundial de la Salud los riesgos del descontrol. No lo podemos naturalizar esto. No podemos mirar para otro lado lo que es una verdadera tragedia. Porque seríamos cómplices. Yo creo que Para evitar esto, hace falta una fuerte decisión presidencial. Retroceder hasta donde sea necesario, como el presidente dijo en su momento. Un no rotundo a la apertura sin control. Porque cuando comenzó la pandemia, Alberto Fernández, nuestro presidente... Nos dijo la frase que todos recordamos, entre la vida y la economía él elegía la vida. Bueno, yo solo pido coherencia con lo prometido. Sepa muchachos que el poder se toma, no se mendiga. Ya, muchachos, hasta el miércoles que viene. Cuídense mucho. Bien, el tema salud. Faltaba darle un subrayado. Vamos con Néstor Gorojoski, que da una vuelta de tuerca sobre el rumbo. Hola, ¿qué tal? Qué tarde lluviosa, ¿no? ¿No? Y qué frío, qué feo que está Buenos Aires, qué triste que está el panorama climático hoy, ideal para un mate con tortas fritas, y para aquellos que vivimos o viven, porque no voy a ser hipócrita? Yo estoy tranquilo, encerrado pero tranquilo, pero hay muchos oyentes que seguramente no están tan tranquilos y sus condiciones... De vivienda no son las mejores entonces para ellos especialmente hoy he decidido llevar algo de calor en mi intervención de hoy voy a analizar una encuesta y sobre la base de la leña dura y buena y seca de un relevamiento de opinión bien realizado Espero llevar calor a los corazones, ya que no a los cuerpos y a las habitaciones. El CELAG, que es una institución hispanoamericana de gran importancia y mucha capacidad de trabajo, difundió hoy una encuesta de opinión sobre el panorama político y social de la Argentina. La encuesta refleja eh, la opinión de los argentinos entre el 8 y el 30 de agosto, o sea, no es de un día. Tomó un periodo largo de tiempo y por lo tanto esto que les voy a contar es una, un relevamiento estable de la opinión general. Además, la muestra fue seleccionada en 18 localidades de 14 provincias distribuidas sobre las 6 regiones en que el INDEC pide el país. Es representativa del Estado de la Opinión General de las Argentinas. Abarcó un 70% de hogares con teléfono fijo e incluyó un 30% de celulares para cubrir las áreas que el servicio de línea atiende mal. Dicho sea de paso, qué vergüenza que con toda la plata que han ganado el servicio de línea en Argentina atienda mal personas vastas áreas que ya sabemos que son las más desprotegidas respondieron dos mil argentinos residentes habilitados para votar en la localidad donde fueron encuestados y el trabajo está muy bien supervisado y controlado y por lo tanto sus resultados merecen confianza bueno, estos resultados explican el escandalete mediático político de ayer frente al Congreso donde estalló la pantalla con la presencia del gordo casero arengando a las masas a respetar la Constitución mientras rompían las puertas del Parlamento o trataban de romperlas para meterse adentro de prepo vaya uno a saber para qué en realidad creo que de lo que se trata y del sentimiento que está tratándose aquí es de la sensación de que Están a punto de perder su bastión anti-argentino en el Poder Judicial y solo tomando por asalto el Parlamento pueden detenerlo. La encuesta, como es lógico, muestra que la población argentina está muy golpeada por la crisis económica y por su agravamiento bajo la pandemia. A cuatro de cada diez se les hace difícil pagar sus alquileres, expensas o e impuestos. Otros cuatro de cada diez, o los mismos, no sabemos, perdieron ya el empleo o tienen familiares que lo han perdido. Y tres de cada diez, para cubrir sus gastos, tuvieron que endeudarse. Tres de cada cinco están padeciendo anímicamente, y más de la mitad, casi todas mujeres, por supuesto, la encuesta no lo dice, pero es presumible, tuvo que dedicar, además de todas sus tareas, más horas a las tareas del hogar. El panorama sería ideal para que prendieran consignas como las de infectadura o el anticuarentenismo. Y sin embargo, dos tercios de esa población tan castigada cree que es más prioritario evitar que colapse el sistema sanitario antes que atender a la situación económica. Dicho sea pocas palabras, el pueblo argentino se banca la pandemia. Quizás sea por eso que los opositores más duros, los del macrismo y otros pedruscos que orbitan en torno de ese sol negro, hayan decidido, consciente o inconscientemente, desatar al máximo las escasas barreras que contienen la propagación del virus. Lo hacen tanto a través de sus periodistas y medios como por llamamientos permanentes a marchas y movilizaciones que, no por fracasar, dejan de tener impacto en las pantallas de televisión. Y por supuesto, liberando todo en la ciudad más afectada, que es la ciudad de Buenos Aires. Desde donde se expandió el virus a todo el país y desde donde ahora intentan expandir el hacer lo que quieras. El gobierno te quiere obligar a encerrarte en tu casa. El resultado lo medimos día por día. Vamos camino a superar en poco tiempo y muy ampliamente los 10.000 muertos. Y en varios sitios de la Argentina el sistema de salud está en tensión extrema. La capital federal es en parte uno de esos sitios también, ¿eh? no nos engañemos. En cualquier momento puede producirse la tan temida catástrofe que obligue a los médicos y paramédicos exhaustos ya a tomar la decisión de dejar morir a un ciudadano para que otros se salve. Cálculos nada enloquecidos pronostican que 2020 puede terminar con el doble de muertos que un año normal. 700.000 contra 350.000. El relajamiento sanitario en la ciudad de Buenos Aires, sometida desde hace 13 años, 13 años, a las perversas políticas de salud del neoliberalismo macrista, está golpeando sobre otro fenómeno que los focus group de Rodríguez Larreta deben de haber medido. Un 47% de los encuestados por el CELAC considera que para administrar la crisis lo mejor es confiar en la responsabilidad individual. Eso, con un gobierno nacional que solo un cuarto de la población considera menos democrático que el anterior, o sea, con un gobierno nacional democrático, porque el anterior no lo fue, es un peligro potencial. Vivimos en democracia, si allí pueden, ¿por qué no vamos a poder aquí? Es la obvia conclusión que buscan los orinas Y de ese hecho brota buena parte, no todo, pero buena parte de la catástrofe actual, que no sabemos dónde ni cómo terminará. Hay otra parte de la población, claro, que llega a esa conclusión por otro motivo, especialmente allí donde asesora el exsecretario de Salud Rubinstein, ¿Se acuerdan de Rubinstein, el que pasó de ministro a secretario y se quedó y dejó un montón de vacunas que se pudrieran en algún lugar? Ese Rubinstein. Ese Rubinstein está asesorando justamente Jujuy y Mendoza, dos provincias en las cuales todo está desmadrado. Ahí es muy probable que la idea de que todo depende de la del cuidado individual, al igual que en la capital federal, Tengo que ver con la siguiente idea, ya que este gobierno local no nos cuida y el nacional no interviene el distrito, o no puede intervenirlo, o no puede imponer su criterio uniforme a todo el país, mejor nos cuidamos solos. Lo cierto es que enfrentamos un negro futuro sanitario. Todos lo sabemos, y sin embargo, bancamos la pandemia. La población también tiene en claro, muy en claro quiénes la cuidan y quiénes la atacan. Los agentes sanitarios tienen un balance de imagen de 80% positivo.